Asociación ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Patrocina Querer Comprender. Programa dirigido por Marcio Autor Romero, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra.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 Muy buenos días, amigos de querer comprender. Una edición más de este programa del mundo del conocimiento y de la emoción fuera y dentro de la empresa. Donde brilla el tibio sol con un... el sueño de la inmortalidad, quizá más cerca que nunca, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. En esta décimo séptima entrega de Querer Comprender, entrevistaremos a Juan yopis autor de Atanatos. Juan Llopis es licenciado en Ciencias Biológicas, Máster en Dirección General de Empresas, Cursos de Historia Contemporánea Carlos III, sobre la Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial, cursos Diseño Informático, Empresario e Investigación, Inmobiliaria, Venta Online, Maquetismo Profesional y Un Largo Etcétera, ha presentado recientemente su libro Atanatos, un thriller de no ficción basado en hechos científicamente probados. Libro presentado el pasado 15 de marzo en la Casa de León, en Madrid. El mundo está en constante evolución, no hay nadie que pueda negarlo. Pero las diferencias principales entre los momentos anteriores y la situación actual son la creciente velocidad a la que ahora sucede esta evolución y el cambio continuo. Desde el estudio tenemos a nuestro compañero y productor Javier mauri y yo misma desde El Control. Buenos días, compañeros. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli. Eh, estamos aquí a pesar, a pesar de la bronquitis que padecemos. Eh, don Antonio Tejero, muy buenos días, compañeros, bienvenido. Hola, buenos días. Y por supuesto, dar la bienvenida a un invitado muy especial, a Juan Yopis. Muy buenos días, Juan. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues darte la bienvenida, decirte que aquí tienes tu casa a partir de ahora y Perfecto. Y vamos a, vamos a hacer primero, si te parece bien, una presentación tuya. Eh, ¿Cómo definirías a Juan yopis ¿Quién es Juan yopis Bueno, vamos a ver, definirse a sí mismo siempre es un poco difícil. Pero bueno, yo diría que lo concerniente al tema que vamos a tratar hoy eh, sería un biólogo rebelde contra la muerte. ¿eh? Eh, a ver, yo considero que una de las cosas que que debemos de, de, de tener conciencia es que vale todo todo el mundo se muere pero ¿por qué, ¿por qué no lo rebelamos contra ella? ¿por qué lo damos por hecho? ¿no? este y si la ciencia ya nos está empezando a dar posibilidades, bueno pues vamos a buscarlas ¿no? esa sería mi definición tal vez eh, antes Antonio Tejero cuando quieras Hola Juan Hola, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te motiva a escribir Atalanto Pues vamos a ver, esto fue una historia curiosa Yo tengo un amigo que es director de cine Y entonces eh, Esta persona le, le Propusieron una serie de, Para televisión <coughs> En la cual, bueno pues eh, Tenía que, que hablar de este tema Que está ahora eh, en boga De vencer la muerte ¿no? Y entonces eh, además coincidió En ese momento con que se produjo El primer congreso de longevidad Y criopreservación en el Consejo de Investigaciones Científicas, en CSIC, y yo tuve la oportunidad de poder ir allí. Bueno, en ese momento conocí a las primeras figuras mundiales de, de este tema, entre las que están José Luis Cordeiro, eh, Audi de Grey, eh, David Wood, eh, una serie de personas, y leí sus libros. Esto me hizo entusiasmarme. Eh, me, di, me di cuenta, bueno, pues que había, eh, a ver, no digo una posibilidad para vencer la muerte pero sí hay un camino ¿no? y es y, y esta fue la razón eh, el, el, el director de cine me comentó por qué no escribes una novela y luego y luego la guionizamos y bueno pues lo quise escribirla eh. yo te quería preguntar antes de aentantarnos un poquito más en materia eh, sí. la palabra atanas eh, tiene que ver con la con lo, con lo contrario de tánatos con la con la no muerte verdad en efecto, en efecto. O sea, es sencillamente una palabra en griego, en griego clásico, en la cual lo que dice es no muerto, inmortal. ¿eh? Entonces, eh, creo que todo el mundo conoce lo del tanatorio, ¿no? ¿de dónde viene? Exactamente. ¿no? Pues de, de, de muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues a es inmortal. Es un es sobre todo una novela vitalista. ¿eh? Es una novela que que está contra la muerte, está a favor de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, aunque suene a tenebroso, pero pero es justo lo contrario, ¿eh? Uh -huh. eh te quería preguntar también, Juan, eh, a tu juicio, ¿somos conscientes de de la velocidad vertiginosa con que se está desarrollando todo, con ese desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías, con todo lo que está pasando, somos conscientes de este proceso de cambio casi, casi constante? no, no, para nada que somos conscientes. Y además, yo creo que no nos damos cuenta ni los que estamos metidos en, en, en faena, ¿no? O sea, eh, eh, la velocidad a la que se está por, porque, vamos a ver, nosotros, quiero poner un ejemplo, ¿no? eh, sí. en la época de Newton, eh, eh, posiblemente personas que, que pudieran estudiar, aprender y, y no solamente estudiar aprender, sino eh, ser sabios, eh, eh, había muy pocos, como mucho en el mundo podríamos hablar que había 100 personas. Eh, y claro de ahí sale pues un newton y sale de vez en cuando pues gente de aquel momento pero y además tenían que tener la característica de ser gente aliderada porque porque claro el que no tenía posibilidades ya solamente con preocuparse por conseguir su, su sustento ya tenía ocupado todo el tiempo de su cerebro no sin embargo estos estos aristócratas ricos podían pensar. Bueno, esto ya no ocurre ahora. Ahora hay, ahora hay una cantidad gigantesca de cerebros, de gente pensando en el mundo, ¿eh? y además con una cosa muy importante que es Internet. O sea, la capacidad de transmisión de la información de unos a otros, de la transmisión del conocimiento. Claro, estas dos cosas hacen que se multiplique de una manera tremenda la velocidad a la que se está llegando a todo. Y, y, y bueno, no, no, lo, no nos damos cuenta, pero hay descubrimientos de otro día, no, no solamente todos los días, mucho más, eh, se va casi a horas de descubrimientos. Esto, esto es asombroso, claro. Claro. Antonio. Una cosa curiosa, Juan. ¿Por qué elige sí. el género novela para contar historia? Bueno, pues la verdad es que muy fácil. O sea, vamos a ver, la, la, la novela tiene una cosa muy buena, que creas un mundo imaginario. Entonces, si tú tienes que exponer una tesis cualquier eh, idea ¿no? eh, si la tienes que hacer por una eh, bueno pues lo, lo, lo que es lo que es un ensayo eh, llega solamente a un tipo de personas pues eh, adentradas en ese tema eh, con alto nivel intelectual o sea, no es la gente normalmente no suele leer muchos eh, muchos ensayos a no ser que sea un tema que le interese ¿no? sin embargo la novela es más sencilla es más fácil llega a más gente y además tiene una característica muy buena la novela eh, puede guionizarse o sea puede transformarse en un guión y al transformarse en un guión evidentemente se transforma en una película en un en una serie y esto ya llega a mucha más gente entonces la mi idea era que el, es todo este tema de, de, de, de vencer la, la, la, la vejez de, de, de luchar contra contra contra todo este eh, lucha contra la muerte como como como un fin cercano Bueno, pues es, es importante eh, que llegue a mucha gente para que nos conciencemos de, eh, de esta posibilidad. O sea, que no es algo de, de, de, de científicos y, digamos, casi menos de científicos locos. No, no, que puede ser popular. Y creo que la novela es una manera de poder llegar. ¿no? Llegar, llegar a la gente. Claro. Eh, Juan, eh, a, a mí me gustaría que hicieras una... Eh, que a aclaásemos un poco los eh, términos porque con los medios de comunicación actuales la verdad es que muchísimas campañas de publicidad que publicitan eh, productos y uno escucha eh, cosas tan fuera de contexto como el, el el teñidor de pelo inteligente o la o la meditación cuántica o cosas así raras to, to, eh, totalmente extrañas, que eso Eh, se, se entronca muy bien dentro de una sociedad hedonista cuando nos estamos refiriendo a ese alargamiento de la longevidad a esa inmortalidad a ese a ese poder vivir muchísimo más tiempo esto no solo, eh, tú crees, y sería la pregunta mía, eh, ¿tú piensas que la gente tiene claro que cuando nos referimos a esto no nos estamos refiriendo a ese producto, a esa crema que te pone la piel más más tersa, más suave, entre comillas, más joven, sino que nos estamos refiriendo a algo más profundo? Sí, sí, sí, sí en efecto. Es, eh, vamos a ver, todo este tipo de... ...de ayudas, podríamos decir... ...a nivel cosmético... ...o incluso dietético... Eh, ...cualquier tipo de... ...incluso, vamos a ver, vamos a hablar... Eh, ...lo que es eh, la vida sana... ¿eh? ...a ver, eh, la vida sana es fenomenal... ...es fabulosa... ...y evidentemente nos no, no, nos va a dar más vida... ...bam, bam, bam, esto está claro... Pero eh, se ha estudiado que eh, todas estas recetas eh, para conseguir, estamos hablando, por supuesto, de las recetas serias, no de los productos que no hacen nada, ¿no? Sí, pero, pero productos que realmente sí que, ha, sí que hacen. Bueno, pues como máximo eh, va a ampliar la vida un 5, un 10%. O sea, es, no se consigue más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? esto Esto se queda muy corto. Eh, eh, eh, en realidad dices, bueno, voy a tener una vida eh, siendo un super, vamos, una atleta todo el rato tomando comida, toda vigilada todo muy sano, todo tal y está muy bien, o sea, yo no estoy contra eso eso está muy bien, pero no nos va a dar más de un 5 o un 10% de vida no vamos a conseguir más luego, no, esto es otra cosa esto es buscar, decir, tiene que haber soluciones para que los motivos que, se, que producen la vejez Eh, eh, desaparezcan, porque la vejez tiene que ser estudiada como una patología, como una enfermedad. Y si es una enfermedad, porque eso al fin y al cabo un deterioro celular, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, que, que podemos encontrar sus causas, podemos podemos buscar eh, eh, sus, sus, sus motivos y, por tanto, podemos tratarlos. Y entonces, no digo curarla, pero sí alargar. O sea, el, el objetivo es alargar, ¿no? porque eh, mucha gente me va preguntar, pero bueno, ¿es posible la inmortalidad? No, no, no, es que no estamos hablando de inmortalidad. La inmortalidad mmm, es un concepto, digamos, abstracto. Nos metemos en, en, en el tema de lo que es la eternidad o lo infinito. No, no, estos son conceptos abstractos y, y muy difíciles de, de, de, de, de, de comprender para, para, para el hombre, ¿no? Pero, sin embargo, eh, lo que sí estamos buscando es estar más tiempo en la vida durar más y esto es totalmente posible y esto es lo que busca la ciencia. Sí, Antonio. Bueno, ¿tú crees que nosotros deseamos realmente ser inmortales en los términos que tú mismo defines? Bueno, vamos a ver. Yo creo yo, yo, yo creo que esto siempre, a ver, esto es una elección que siempre digo que es una elección, ¿hm? ¿eh? Hay mucha gente que puede decir, bueno, pero yo Yo en el, si en el fondo pues no quiero más que vivir ya mi vida, ya lo que me queda y y bueno, no tengo deseo, pues bueno, pues mire usted, el que no tenga deseo de vivir más, pues que se muera, no tiene más problema. O sea, aquí no hay nada obligatorio. Eh no, el, el, el, el, sencillamente lo que es, es para el resto de personas, que yo creo que son la mayoría, que en el momento que se les acerca la muerte están pensando, "Caray, pues yo me quedaría un poco más." A mí me gustaría vivir más tiempo, porque en el momento que deseemos llegar eh, a los 120, pues diremos, hombre, ¿y por qué no llegamos a los 200? ¿Y por qué no llegamos a los 500? ¿Y por qué no llegamos a los 1.000 años? Y estoy convencido que, que siempre nos quedará ganas de quedar un poco más. Ahora bien, yo no también, de la misma manera, pienso que ya habrá un momento en el que digamos que sobre el supuesto que podamos llegar a vivir mil años o una cosa así ¿eh? Eh, es muy probable que la que, que, que la muerte llegue a ser algo así como como un suicidio o sea digamos ya no quiero vivir más eh, con esto eh, eh, ya es, es, está claro o sea lo, lo importante es tener la capacidad de poder decidir cuando uno se muere o sea lo que buscamos es el deseo de eh, elegir el momento de la muerte que no tenga que ser algo que bien que, que nos viene que nos viene impuesto por nuestra propia naturaleza si nosotros podemos arreglar eso ahí es donde tenemos que luchar no es para ser inmortales es para morir cuando queramos que es distinto ¿Mm? bueno siempre y cuando haya una cierta calidad de vida porque claro claro vamos a ver esto es evidente ¿eh? <ríe> lo que lo, lo, lo que está clarísimo es que eh, no es cuestión de vivir enchufado un montón de tubos hechos una paza en una cama. Eso no, eso no es vida. Estamos hablando de una vida, una vida normal, estamos hablando de una vida bonita, eh, agradable y si es posible, joven. Eh, cuando todo lo que se está estudiando, eh, en el fondo puede revertir, o sea, mm, eh, podríamos decir que rejuvenecer. O sea, si cuando las células eh, envejecidas las transformamos en células nuevas, estamos estamos volviendo a, a, a rejuvenecer y eso es lo que tenemos que buscar o sea por supuesto, o sea, esto, esto, es, esto es una premisa obvia ¿eh? Eh, tiene que ser en perfecto estado en perfecto estado mental, en perfecto estado físico, eso está claro si sí, no sería un fracaso, ¿eh? sí, no sería un fracaso ¿eh? Eh, efectivamente, vamos a vamos a 23 20, no, 21 segundos de publicidad Juan y vale. enseguida regresamos toca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 La pregunta del millón, Juan, ¿hacia dónde vamos? Bueno, eh, nosotros nosotros decimos que vamos hacia la singularidad. Vamos a ver, voy a intentar poner un, un ejemplo. A ver, la, la evolución del, eh, la evolución, eh, a nivel biológico va avanzando siempre. Todas las especies van siendo eh, modificadas por su, medio, por su medio externo. Van siendo modificadas y se adaptan a él. ¿eh? Esto esto está claro. Pero lo que ocurre es que la evolución es un efecto muy lento. Que tarda siglos y miles de años en producirse modificaciones. Bueno, lo que está pasando ahora mismo es que la tecnología, los cambios tecnológicos están yendo más a prisa que la evolución. Bueno, muchísimo más a prisa. Su velocidad es casi exponencial. ¿Qué es que ocurre? ...pues que eh, digamos que eh, la tecnología ha adelantado a la evolución... De lo cual el, el, el hombre no va a evolucionar... ...porque va a evolucionar conjuntamente con la máquina... ...se va a producir la singularidad... ...o sea, se va a producir el, aquel momento en el que seamos capaces... ...todavía no se ha conseguido... ...y hay mucha gente que dice que no se conseguirá jamás... ...pero bueno, eh, seamos capaces de introducir nuestra mente... ...nuestro yo dentro de un sistema informático... En ese momento que podamos hacer esto, podremos eh, eh, será podríamos decir que será el momento en el que hemos conseguido mm, la singularidad o bien la eternidad, la eternidad de vista desde ese punto de vista. ¿Por qué? Pues porque podemos volver, a, a, ya que lo hemos sacado de un cerebro eh, vivo, eh, eh, lo podemos introducir en otro cerebro vivo, por ejemplo, pues, pues limpio, pues igual que se hace ir o o tal vez podemos hacer un, un ser, un cibor, un, un, un ordenador en el, eh, con movimiento, con cuerpo, con todo, pero que de fondo seamos nosotros, porque está nuestro cerebro ahí. Ya sé que esto suena a ciencia ficción, y algo de ciencia ficción es, pero evidentemente también la mayoría de las cosas que decía Julio Verne eran ciencia ficción en su momento. Y bueno, y desde luego... Eh, nadie se podía imaginar a principios de, de, de, de, de, del siglo XIX que se podía volar y se vuela como una con normalidad o sea, hay cantidad de situaciones en las que en las que ocurre esto entonces el, el, el nuevo hombre ¿sí? yo creo que evolucionará conjuntamente con las máquinas o sea con los con, con los ordenadores y seremos una mezcla los famosos cyborgs, cyborg, cyborg ¿eh? que bien que serán estos seres mitad hombres, mitad máquinas. Y esa será la evolución de la humanidad. O sea eh, vamos a hacer sí. eso. Es que también era ciencia ficción que un tetrapléjico andase cuando hubiera, y sin embargo, gracias a la tecnología Rex, anda. Claro. O sea, claro, eh, claro. Entonces... Es que, si es que lo, lo que está clarísimo es que eh, todo aquello que nos parece ciencia ficción Eh, bueno, pues se va produciendo. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de personas que piensan, cerebros que están pensando, para ver cómo llevar eso a cabo. Y, y, y claro, eh, si la cosa mm, eh, no es imposible, eh, pues termina produciéndose, tarde o temprano. Es un problema de complejidad, pero la complejidad es un problema de tiempo y de estudio. Nada más. antonio eh, es evidente de que estamos cada vez mmm, vivimos más cada vez somos más longevos pero yo me hago una pregunta y te la transmito a ti está el planeta preparado para asumir ese potencial de personal que puede que puede habitar el planeta Bueno, vamos a ver. Lo, lo, sobre eso hay un montón de, de cosas. Eh, voy, voy voy a poner un ejemplo, ¿eh? porque siempre se dice, bueno, es que, fíjate, desde no se moriría la gente, pues se llenaría la, la tierra de gente. Bueno, hay un ejemplo muy típico que nosotros usamos. Eh, toda la humanidad de la tierra, toda, ¿eh? Puede ¿Sí? que cabe ¿eh? si viviera en un piso, o en un apartamento de 100 metros cuadrados, que bueno, tampoco está tan mal, una sola persona, ¿eh? tampoco está tan mal, es de 100 metros cuadrados, cabría toda la humanidad en el estado de Texas. Y el resto de la tierra estaría vacío. Luego, está claro que hay mucho sitio. El problema es que adaptemos a todo sitio. Hay mucho sitio, que estamos muy concentrados en las ciudades. Pero sitio hay. O sea, no es un problema de que digamos que la tierra ya no cabe nadie. No Esto es cierto. Y o sea, el que haya viajado muchas veces eh, en avión a no mucha altura, que haya bajado a una altura, una altura media, se da cuenta que la mayoría del espacio está vacío. Esto, esto se ve. Eso, con lo cual dices, bueno, eh, si tú adaptas este espacio, hay sitio para todos. A ver, no creo que sea... Eh, las teorías de Malthus y todo su pensamiento, eh, no nos olvidemos que es de, de, de, de finales del siglo 19 o sea, que, que, que, que digamos que es algo antiguo. No, no, no, esto no es verdad eh, no, Estoy en, totalmente en contra de, de, de que no vamos a caber No, no si sí, estamos de acuerdo Que por capacidad este, Tenemos, capacidad tenemos Pero el problema está en los recursos Naturales, claro, en los claro. recursos Hídricos, en los recursos Alimenticios sí, sí, pero, por, por supuesto, por supuesto Pero eh, con todo eso también hay explicaciones Vamos a ver, ahora mismo en, en la, la humanidad está eh, Totalmente capacitada para dar de comer a tres veces la humanidad. O sea, la producción de alimentación es tres veces. Entonces, usted, mira, ¿por qué se mueve la gente de hambre? Bueno, pues un tremendo problema de distribución y, y, un, y un tremendo problema geopolítico. O sea, es que el mundo el mundo eh, que mm, civilizado, bueno, vamos a llamarlo el primer mundo, es un mundo inmensamente egoísta, en el cual nada en la abundancia. Pero no, si hay una redistribución correcta, Eh, hay, hay hay comida de sobra y recursos energéticos. Vamos a ver, mire, un, otro ejemplo muy interesante. Con la milésima parte de la Tierra cubierta de paneles solares eh, fotovoltaicos del de los que existen ahora mismo, o sea que suponemos que con el tiempo cada vez pues, dan un rendimiento mayor. Bueno, pues con la milésima parte daría energía suficiente para que la humanidad viviera siempre. O sea, no eh, eh, entonces eh, no es un problema tampoco energético. Es un problema es que el causar de la energía de saber cómo conseguirla O sea todos son problemas tecnológicos si, si, si, lo, si lo ve usted que se pueden resolver y que tiene que haber un, un, un deseo político y un deseo de un deseo de la humanidad de que se resuelvan, claro eso, o sea no va por un problema de que no no cabemos no hay, lo, lo, los recursos hídricos Mira, vamos a ver existe la misma agua la misma que había en el pleistoceno o, o, o se cree que el agua se ha ido de la tierra el agua estar aquí sigue igual lo único que ocurre es que estará o más salada o más contaminada vale luego es un problema de depuración o es un problema de conseguir desalar el, el, el agua pero el agua está no no no no hay no hay no, no ha desaparecido otro problema la el tema de la contaminación vale bueno, por supuesto que es un problema importante pero usted cree que si logramos la longevidad, aumentar la longevidad, no vamos a ser la humanidad capaces de reciclar perfectamente todos nuestros desechos o en último extremo lanzarlos al espacio. Ya sé que un físico me dirá, oiga, es muy difícil lanzar grandes cantidades de basura al espacio. Bueno, pues pues pues pues eh, técnicamente se tendrá que conseguir al final entonces tampoco es un problema este me entiendes? o sea todo eh, si, si se da cuenta todo se resuelve con tecnología ahora mismo casi casi casi con una eh, tecnología fantástica por decirlo de alguna manera pero bien pero todo es problema de ir llegando a esas soluciones el es problema de ir llegando de ir llegando y solucionando los problemas que tenemos hoy en día porque el sí, abastecimiento claro. de agua en ciertas poblaciones pésimo en eh, los saneamientos pésimos hay millones de personas que todavía no conocen un lavabo un váter pero ese es el mismo problema es el mismo problema que el hambre es un problema de redistribución por eso digo tendremos que solucionar primero claro. claro. actuales es que... y ya sí. aceptaremos y acataremos lo siguiente claro pero piense una cosa los, los, los problemas eh, eh, científicos o técnicos los tienen que resolver eh, científicos y técnicos ¿no? y, y es eso puede ir a la ciencia vale pero ese pero los problemas sociológicos y los problemas políticos no son de los científicos o sea podemos llegar a soluciones pero lo que tenemos es que tener políticos y, y, y sociólogos que las apliquen que las lleven a cabo O sea ahí es donde está el problema de casi todo lo que podemos llegar a hacer ¿eh? Pero yo yo confío mucho en la humanidad estoy convencido que sí que, que llegaremos a di, redistribuir correctamente y a conseguir bastantes cosas estoy totalmente convencido ojalá, ojalá eh, sí. juan nos podrías hacer un resumen una sinopsis de, de tu novela atanas bueno vamos a ver mi, mi, mi novela pues es un un biólogo, ¿eh? que ahí me pongo yo en primer, en primer lugar, pero bueno, sí, es un biólogo que bien sufre una serie de, de vicisitudes en la vida eh, muy relacionadas con la muerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, llega un momento, porque son un montón de batacazos, de la familia, amigos, tal, tal, tal que se le mueren, y empieza a, a, a no resignarse. Es decir no aquí tiene que haber una solución ¿por qué me tengo que, que resignar como, como se resigna todo el mundo tenemos que cu darnos cuenta que uno de los grandes problemas de, de, de la muerte es la, la, la aceptación ¿eh? de este, de esta premisa. ¿no? Y de, no si se vive hay que morir bien pero, pero pero pero por qué no mucho más tarde por qué no por qué no ahora porque ahí es donde está la pregunta entonces esta persona se lo pregunta genera, eh, bueno, pues al final eh, llega a la posibilidad de, de crear un, un, un laboratorio dedicado dedicado a esto, y, y bien, empieza pues su investigación. A partir de ese momento empiezan a ocurrir un montón de cosas, porque, claro, no, no voy a descripar la novela, eh, empieza a ocurrir un montón de cosas que, que son las que lo hacen interesante, porque... Eh, vamos a ver eso es eh, eh, hay que entretener evidentemente a la gente para que eh, siga leyendo y siga viendo las distintas posibilidades que es lo que yo explico a lo largo de toda la novela, pero sin de embargo la novela sigue un un, un hilo eh de, de un policiaco, por decirlo de alguna manera de, de, de mucho de un thriller no y eso bien pues al final logra esta persona. Eh, logra eh, su objetivo pero con unos efectos realmente pues especiales que no no digo más <risa> esto es un poco la, el resumen de la, de la novela uh -huh. A ver, lo que les sí. seguro es que, sí. eh, que que les mm, he pretendido un poco mm, asombrar al que, al que al que lo lea ¿eh? Eh, es, es un poco mi idea ¿no? que, que que se sorprenda según vaya leyendo sí para hemos visto que en tus conferencias eh, usa un nuevo un recurso un recurso y es la conferencia teatralizada y eso en qué consiste aunque ya en la misma habrá bueno, más o menos lo define sí sí bueno eh, vamos a ver es una cosa que se nos ocurrió eh, yo soy un estudioso de la, de la segunda guerra mundial y Y bueno, me pareció muy interesante, me han pedido a veces pues, que de conferencias sobre el tema y en una de ellas, bueno, pues vino un grupo de, de actores, de actores, ¿no? Y entonces de pronto se nos plantea la idea, "Y ¿por qué no a la vez que estamos dando la conferencia, bueno, pues aparecen unos actores eh, bueno, caracterizados en los sitios personajes e interrumpen la conferencia dando su versión y crean un diálogo." Bueno, pues lo hemos probado, lo hemos hecho con la Segunda Guerra Mundial y, y la verdad es que ha dado un éxito, ha, ha sido muy bonito. Lo utilizamos en colegios, sobre todo. ¿no? Eh, a, a, a los chavales les encanta bueno pues ver en el momento que se está explicando una clase de historia que uno de los personajes pues interrumpa y, y diga algo. no Bueno, pues esto es esto es una, una manera más de, de, de poder de enseñar todavía nos no hemos hecho ninguna eh, con el tema este de, de la muerte pero bueno ya, ya se nos ocurrirá, ya se nos ocurrirá. Eh, vivir mucho más no solo es un reto para la sanidad sino también para la economía ¿Cómo visualiza juan yois el futuro en base a estos dos pilares de un estado y de mundo de la empresa bueno vamos a ver el, el, el cambio el cambio yo considero que va a ser de ...el de 180 grados... ...porque no es el tiro de 360... ...porque estaríamos en el mismo sitio... ...sino el de 180, o es sea, al cambio total... ¿eh? ...o sea... ...desde luego si, si se produce... ...la longevidad... ...o el control... ...de la, de, de la muerte... De, de, de, ...de llegar al momento de la muerte... Bueno, pues evidentemente todo cambiaría. no Nos contaríamos con situaciones, pues por ejemplo, la jubilación. ¿Y qué pasaría con la jubilación? bueno Pues evidentemente, si estamos en perfecto estado, tendríamos que estar mucho más tiempo trabajando. O sea, la jubilación se alargaría en el tiempo. Habría que buscar una fórmula, que para eso están los actuarios de seguros, una fórmula matemática que pudiera estudiar perfectamente cómo, cómo se podía haber el retorno para que hubiera esa jubilación. Habría también otra situación, claro, eh, eh, la gente trabajaría más tiempo, entonces nos encontraríamos seguramente, ya tenemos ese problema, que hay falta de trabajo, no hay trabajo para toda la humanidad. Pero esto esto va a ser algo evidente, o sea, no va a haber trabajo. ¿Qué es lo que ocurrirá? Se trabajará muchas menos horas, eh, eh, eh, mucho menos tiempo, habrá mucho más tiempo para el ocio, lo cual, bueno, pues esto esto es, será bueno y el ocio mismo será eh, el uno de los generadores... De, de, de, ...de la primera industria... ...estoy convencido que... ...bueno, si no lo es casi ya... No, no, ...no tengo yo datos para saberlo... ...pero pero, pero el, el ocio pasará a ser... ...la primera industria de la humanidad... ...seguro, seguro... ¿eh? ...a la vez nos encontraremos con mayor número de cerebros... ...pensando, o sea... ...dense de, de, de cuenta que claro... Eh, eh, ...cada vez que nace un niño y lo tenemos que formar... Eh, tenemos, ...empezamos otra vez de cero... ...para que ese niño adquiera unos conocimientos... En el caso de que tengamos gente que viva 200, 300 años, estos estas personas ya tienen un montón de conocimientos. Eso no quita para que haya los niños, por supuesto, también, pero pero estos, estos señores serán eh, cada vez más sabios, cada vez más listos, sabrán cada vez más. Todo eso, cerebros pensando, nos dará siempre eh, soluciones mejores para todo, porque hay más gente pensando y además con experiencia. Eso sí es importante. Luego también, pues bueno, pues hombre, es posible que se llegue a un control de natalidad. Pues no lo sé, los cerebros pensantes ¿eh? llegarán a la conclusión de que qué será mejor, eh, que, que, que se reduzca o que se controle realmente la natalidad de la humanidad. Pues será un problema a, a, a que resolverán esos cerebros, eso está claro. La disminución radical de las enfermedades, bueno pues eh, sí, sí, sí, está claro. En el momento que especemos a vencer o a alargar la vida con salud, pues estamos alejando las enfermedades producidas por la vejez. Estamos alejando la, la, el Alzheimer, eh, el propio cáncer, que no deja de ser un deterioro o una transformación de las de las células. de cualquier La mayoría de... Usted piense que si cogemos las enfermedades degenerativas del, del, del, del cuerpo, como puede ser el cáncer, el Alzheimer, incluso las enfermedades cardiovasculares, y lo que llamamos la vejez, porque la vejez siempre es eh, bien acompañada de una de estas cosas, estamos eh, cargándonos o luchando contra el 90% de la mortandad de la Tierra. O sea, es lo más importante. y hombre, Por supuesto son importantes las guerras y son importantes los accidentes y todo, pero lo más importante es la muerte por la vejez, es la que realmente elimina a las personas de la Tierra. Luego, luego, luego, ahí es donde, donde si luchamos contra eso, ahí tenemos una posibilidad tremenda de, de poder hacer. Y luego, por ejemplo, también hay otro tema muy importante, porque yo siempre pienso en esto de muchos cerebros, siempre pienso en esto, ¿no?, y cerebros con experiencia, que es el, el, el control político se autorregulará. O sea, no podremos decir, qué peligro. ¿Podemos tener eh, imagínense eh, eh, eh, mmm, dictadores que duren 100 años 500 años 600 años no no no no no porque tendremos que buscar un sistema autorregulador o sea la política será uno de los problemas más complejos a resolver la política y la distribución de este de este beneficio que es eh, que es la longevidad la, la distribución de este beneficio tiene que ser universal o sea no podrá funcionar el que los ricos solamente puedan tener acceso a la longevidad porque si no producirá una revolución automática o sea esto será peor que la revolución de, de la lucha de clases será mucho peor porque evidentemente con más conocimiento y tanto diré para qué no puedo yo vivir más y eso y eso eh, producirá un algo que, que ahí es donde está a mi opinión el mayor problema de esta de este tipo de cosas pero Vuelvo a decirle, confío en la humanidad que llegue cada vez a, a, a, a bueno, a ideas que puedan solucionar este, estos problemas. No eh, sé si le he respondido porque es una pregunta un poco compleja uh -huh, que me has dicho. ¿sabes? Uh -huh, sí, claro. sí, sí, sí. Eh, y Y tan compleja eh, es, es una es una pregunta compleja y la respuesta pues tiene que ser eh, también compleja eso es inevitable yo te voy a enfrentar a un problema también complejo complejo eh, lo he dejado un poco para el final eh, porque las etiquetas no siempre son fáciles de poner en qué género de novela mm, incluirías tú a atanas Es tan difícil como decir, vamos a ver, yo diría que es un, un thriller ¿eh? de, de, de, de, vamos a decir, un, un thriller de, de no ciencia ficción, thriller de ciencia ficción, un thriller de no ciencia ficción. ¿eh? A la vez también, pues, podemos decir que es una novela de amor, tiene tiene bastante de, de, de situaciones eh, de amor, tiene sexo, tiene acción, eh, es muy rápida... Tiene problemas de ambición empresarial, tiene eh, problemas políticos y de ambición política. O sea, que ¿dónde lo metes? Pues, hombre, es una hora que toca un montón de temas. Pero toca un montón de temas porque el, el, el hecho de, de vencer la muerte o intentar vencer la muerte es un tema que que aborda todos los campos. Y esa es la razón. ahí Ahí tenemos que meter todo. Entonces... La novela pues bueno, pues pues pues pues como busca, ya lo he dicho al principio, entretenimiento y transmisión de una idea. Bueno, pues eh, eh, ese entretenimiento lo consigue a base de ir cogiendo trozos de cada uno de los géneros, ¿no? Y eso es lo que tiene. Tiene tiene de todo, ¿eh? Yo te quería preguntar, Juan, eh, este este ritmo, este ritmo de desarrollo en en tantos campos en medicina, en inteligencia artificial, en tantísimas cosas, en tantísimas cosas que están a un ritmo de desarrollo vertiginoso realmente. ¿Tú piensas que vamos a tener países a varias velocidades de inclusión de todo esto que se nos viene encima o vamos a poder conseguir una visión o un tratamiento global de, de todo esto, puesto que lo primero sería países de primera, países de segunda y de, y de de y de tercera categoría, mientras que lo primero sería algo mm, re, realmente compartido por to, por todos los gobiernos. ¿Tú qué piensas? Claro, claro, Va, vamos a ver. Yo es que pienso y ya te lo he comentado antes, eh, aquel político que no ponga eh, el, es, este tema Eh, a, a disposición de todo el mundo eh, esto eh, es, ese político eh, lo, lo, lo va a tener lo va a tener muy duro primero eh, de, a nivel democrático no va a ser elegido y los países no democráticos tendrá revoluciones protestando por el tema o sea que, eh, que, que, que, que yo creo que es que no les va a quedar más remedio estamos ante un mm, mm, no sé un chocolate demasiado Eh, exquisito demasiado delicioso si pasamos evidentemente antes por el tema de, del hambre no que, que, que es que claro es que tenemos que, que partir de, de, de un punto si tenemos que vencer primero el hambre pues cada y si me tengo que morir de hambre eh, ya me preocuparé de que voy a vivir muchos años primero voy a vivir ¿no? los que tengo pero no no estamos en la situación situaciones sino en la situación en la que ya eso ha sido superado no entonces siendo eso ya superado tiene que ser un tema universal y además mire yo, yo, yo pienso una cosa Eh, cuando un laboratorio investiga una una molécula, eh, gasta cantidades realmente importantes de dinero en investigación y en tiempo. ¿eh? Eh, se puede tardar 10, 15 años a lo mejor en el lanzamiento de, de esa molécula, pero en el momento que ya la han encontrado, la han conseguido, han, la han probado y han hecho todo, su fabricación es realmente baratísima nuevamente o sea, normalmente el la, la pindorita es muy barata. Luego a lo mejor es más caro el blister, que lo cubre la caja, la, el transporte, la publicidad y, y, y todo lo que hay alrededor. Pero el, el producto en sí es muy barato. Es caro su investigación, pero el producto es muy barato. ¿Qué es lo que pasa? Cuando demos, eh, no es que vayamos a encontrar la poción de la, de la, de la eternidad, ¿no? pero cuando demos con la solución, yo estoy convencido que la solución en todas sus, sus partes será muy barata. El problema estará en lo que le he dicho, en su distribución, en su, en, en su comercialización, en todo lo demás. Pero si eso se es asumido desde los estados, entonces entonces no existirá ese problema. No debería de existir ese problema. Luego, no creo que sea un algo eh, imposible de, de, de, de hacer por su coste. No, no. Le, le, de eso estoy seguro que no. ¿eh? Que no que no ocurrirá. Muy bien. Pues Juan Llopis, que es el amigo autor de tanato muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros y confío en tenerte por aquí en alguna que en otra ocasión, compañero. Perfecto, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Agradecido a vosotros ¿eh? y, y bueno, pues eh, encantado de que me hayáis oído. Y no sé si si pensaréis que tengo un pensamiento un tanto un tanto que me paso, pero bueno, sí, creo sí, que mismo. es la, la, la, la manera... La manera de transmitir ideas muchas veces tiene que ser un poco rascando, así ¿no? Es, ¿no? Así, así ¿no? es. Así es. Bueno, Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Luego Antonio Tejero, nos vemos dentro de un ratito. Nos vemos. Hasta ahora. La de la estrella.